Oh. Matarlo, matarlo oh. Matar al niño, matarlo oh. matar al niño Es un varón, Alteza Un varón Has dicho que le matemos Que matemos al niño Antes de que nadie supiera que iba a ser un niño ¿Casandra ¿has tenido otra de tus visiones? ¿Mm? Dime Críamo, ven a ver a tu hijo Cassandra, ven a ver a tu hermano Alejandro Escucha, confía en mí, Cassandra. Sé, sé que tú ves cosas y sé que la gente no te cree Pero yo sí te creo Has, has, has visto que iba a ser un niño, ¿verdad? Sí. Dime, ¿qué más cosas has visto? ¡Habla! Si el niño vive, Troya arderá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 Y los cuervos? Hoy te carroña real. ¡Y por esta rata! ¡Es por quien me has abandonado! ¡Lucha! ¡Otra pie! ¡Eres un cobarde! ¡Lucha!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 ...todo auguraba la victoria... ...de los troyanos... ...además para afianzar su posición... ...el rey Príamo obligó a Elena a casarse... ...con otro de sus hijos... ...el príncipe de Ifogo... ...Paris había fallecido por una herida... ...tras una refriega y con el cuerpo aún caliente... ...estaban obligando a Elena a contraer matrimonio... ...con el que había sido su cuñado...